a viernes a partir de las 17 horas en la conducción técnica nuestro amigo José Coche Cabrera un tema que nos duele a todos, realmente lo que significa eh, digamos recorte el, la famosa motosierra también con lo, la discapacidad y a partir de allí lo que significa fundamentalmente eh, mucha gente que afronta esta situación y estamos en comunicación con nuestro amigo el periodista Rodolfo Madín que siempre hablamos de discapacidad con él y fundamentalmente en estos momento tan triste para la Argentina cuando no solamente atacan a los jubilados a los, a los eh, garras, a los niños en, enfermos también a discapacidad Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola Américo, ¿cómo estás? Un placer estar este, charlando contigo hay un gran abrazo a José, ya se lo dije, fuera del aire y para toda la gente de Galvez que sabés que mm, tengo una alta sí. consideración a ese lugarcito que te acuerdas que yo lo dije alguna vez que alguna vez me gustaría ir a vivir a Galvez así que sí, no yo, sé si me lo recomienda un hombre de la política como usted señor intercambio la casa y voy a vivir igual lo cambió usted igual lo vio no, un intercambio un intercambio no, no no no le creía que acá te te, te digo a Merico eh, siempre ahí una problemática muy grave con todo lo que son los residuos, el tema del agua cosa que los planes directorios que no se han llevado a cabo, no. incluyen también una historia ves, muy dura vos, con o sea, el tema de discapacidad sí, sí. ¿Ve sí. aparte ver la, la, las torres que van fabricando acá, mira, cada 20 metros en el centro de la torre y eso, no, ¿Y eso no lleva... cómo termina termina que en... sí, sí, digamos colapsa todo el sistema de cloacas el sistema de aguas y todo el sistema sí, de... sí, sí. bueno vos fíjate que fíjate que eh, por ejemplo en Europa la ciudad eh, que tiene los servicios más importantes en Europa es París porque París no deja levantar edificios de lo que están y nunca más se hicieron edificios altos por eso la gente también se acostumbró a vivir en casas bajas de pocos pisos Porque saben que la infraestructura, inclusive a ellos le costó muchísimo eh, eh, sanear el río Sena, que era una cloaca cielo abierta, igual que las calles de París. Recién a final del siglo XIX, 1800 y pico, la sacaron a la ciudad de la discapacidad sanitaria que tenía, para decirlo Bien. de alguna manera. Y ahí comienza todo, con la limpieza, eh, cómo vamos a, a colocar a la persona en un lugar yo voy a ir a un lugar y voy a colocar a una persona y este y una persona no es alguien no es un, un conjunto de átomos unidos por una fuerza energética y ahí viene un conjunto de átomos que eh, le pusimos el nombre este américo rodo o josé sí. no es ese alguien necesita un lugar determinado por eso una de las leyes más importantes donde uno cuando va un refugio, porque cuando uno se refugia en un lugar es porque algo está pasando, pero ¿qué hay que hacer con el refugio? hay que dejarlo limpio, para que el que viene por detrás nuestro, que viene cansado que encuentre el agua fresca, eh, el camastro limpio, las colchas secas la leña seca para hacer fuego, agua entonces nosotros no estamos dejando nuestro planeta como refugio de la familia humana No lo estamos dejando bien. No, lo estamos inclusive, incluyendo. Acá, acá hay ejemplos prácticos de lo que se que la astrología es como ¿Sí? tomando revancha, ¿no? Lo que se dio no, Bahía, tal, en Bahía Blanca, en acá cerca de Rosario, tenés, en, Vera, en, Vera, en Vera, en Vera, entonces... Y las que se vienen, inclusive... Fíjate qué detalle este. ¿Por qué las grandes tormentas caen arriba de las ciudades? Porque las ciudades tienen... Esto tiene que ver con la ciencia, esto lo puede decir más un meteorólogo y un, este, un tipo de ciencia. ...que dentro de una ciudad, la ciudad tiene calor por los calefactores... ...tiene aire acondicionado, tiene antenas, nunca más se habló de la contaminación electromagnética... ...tiene smog, entonces las eh, eh, tormentas que van circulando encuentran una relación energética... ...entonces hay un intercambio de energía de la ciudad que levanta todo ese calor, energía hacia arriba... con la tormenta que viene y ahí descarga y esto no lo quieren decir ¿cuánto hace? vuelvo a repetir que no se habla Américo de la contaminación electromagnética entonces no, vos no, hoy no. encabezabas la nota sí. diciendo hablar con las personas con discapacidad ¿de qué servimos entonces? Sí, eso es un eh, poco pregunta. lo que a charlar con vos ¿no? Eh, vos no carne propia porque vos sos, eh, tenés discapacidad vis visual y a partir de allí lo, digamos las situaciones que se dieron Eh, a partir de, de la vida que empezaste viendo y después dejaste de ver no y, sí, como, sí, y sí. la situación es la falta de apoyo del estado fundamentalmente no, de esta totalmente. situación entonces yo te voy a hacer escuchar algo Américo y a sí, la gente también sí. son dos segundos nada sí, más sí, adelante. y para y para y para que eh, eh, entremos en el clima más importante que es el estado institucional y lo que significa un país Cuando no se respeta. Escuchá esto, que esto es importantísimo. Bueno. Ahí espero que salga bien, vos me decís cualquier bueno. cosa. Ahí lo vamos a escuchar. Sí, sí, Ley. 1378. Fecha de publicación, boletín oficial, 9 de junio de 2008. Sancionada, mayo 21 de 2008. Promulgada, junio 6 de 2008. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de ley. Artículo 1. Apruebase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 61/106, el día 13 de diciembre de 2006. Ambos instrumentos jurídicos... ¿Forman parte del presente como anexo 1 y anexo 2? Bueno, no sigo porque después vienen las consideraciones bien, bien, Pero, sí, sí, sí, bien, pero bien, es para que diga, hay una ley, Américo. Entonces, cuando la motosierra, eh, la moto guadanea, las intervenciones políticas, el Senado mismo, diputado, sin enmienda, votó una ley y no se cumple, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están las personas eh, que saben operar sobre esta cuestión que dice tenga mano tallador y vamos a hacer cumplir la ley? Eh, yo cruzo un semáforo en rojo, ¿qué significa? No, que estoy, no es estoy cumpliendo la ley. Estoy estacionando en un lugar donde no hay una rampa, no estoy cumpliendo la ley. No pagué los impuestos a México. A los dos segundos, traca. Te agarra ¿viste, el carrito de la DGI Nosotros, digamos, estamos... Y eso Bien. es lo que te, menos Una ley Más adelante Hay en la parte del articulado Que hay un montón de consideraciones Pero sumamente precisa Dice que todo Toda nación interveniente En esta convención Que fue aprobada, que son de las Naciones Unidas Que ahí lo decía Todo este Estado puede Incorporar Un gasto extra pidiendo préstamos internacionales y nacionales para salvaguardar la función de una persona con discapacidad. Entonces vos, lo escuchás ahora y hace muchísimo tiempo atrás, no hay presupuesto. Ahora para endeudamiento de cosas que son terriblemente onerosas, como los procesos de la CIDE, sí. los procesos de la militarización... Los procesos que se hacen con las grandes este, incumplimientos que nos vamos a hacer con los préstamos en el Fondo Monetario, las personas con discapacidad no están presentes. Entonces, ¿qué está, hicieron con esta ley del 2008? La quemaron, la fusilaron, entonces está muerta y veía un montón de gente con dificultades pidiendo, acá en Santa Fe se hizo una marcha con velas, se caminaron, hace frío. Después quedan de rehenes entre las obras sociales, privadas o estatales una persona con discapacidad, viviendo, reclamando, judicializando cosas que se merecen. Yo no digo que la auditoría como un autocontrol, como un control no está, no está mal, pero vamos directamente. No, pero hay extremos. Todo, hay extremos. Hay extremos. Hay que escuchar otra cosa. Cuando hace un mes atrás, un mes y medio atrás empezaron a hacer una revisión de quién era discapacitado. Tenía que ir la persona con el sí, familiar discapacitado y, y llevarlo. Y había situaciones que no tienen ni con qué llevarlo. Totalmente. Entonces, totalmente. trataron de directamente de eliminar gente para decir, bueno, tenemos mayor presupuesto para pagar la deuda externa. Justamente. Ahora está la otra parte, Américo, que está la más grave de todas. Con los jubilados está pasando igual. Sí. Qué fácil es pegarlo a los más vulnerables sí, este México. Sí. ¿eh? Sí, sí. viste que hay un cuento de la Andricina vos sabés que había eh, este, dos tipos pegándole uno lo estaban matando y me metí dijo a la mm. ¿Y qué y cómo te fue, y lo matamos a palo los tres Llegado. esto Llegado. es una Llegado. vergüenza ¿sabés de quién es una vergüenza? esto es una vergüenza de la política argentina rompan las manos contra las bancas del Senado y diputados nacionales digan señores basta con la discapacidad basta con esto No lo hacen, sabe por qué no lo hacen? Porque ellos también representan toda esta desigia del mundo Mira Maradona, la jueza, ¿Qué? la McIntosh La McIntosh es una más de la cantidad de, de este, desmesuras que se hace la política argentina Pero ahora digamos una cosa ¿Dónde están los jueces actuantes por oficio? Che, la 26.378, 2008 Para las personas con discapacidad Es imposible ver un país donde miran todo para el costado. Yo no digo, por ejemplo, hay gente como el diputado nacional Daniel Arroyo, que está Bien. trabajando muy fuerte, yo lo he escuchado, hablé con él el otro día también, y está tratando de sacar una emergencia. ¿Cómo una emergencia? Si hay una ley, hermano. Bien. ¿Qué va a hacer? ¿Una emergencia de qué? ¿De qué emergencia me estás hablando? ¿Vamos a hacer una auditoría? La vamos a hacer, pero ¿de qué manera? De otra manera, vamos a a buscar a la persona con discapacidad. Y quien pueda, no pueda, el que se puede, no puede. Que esto también tiene que ver, otra cosa, Américo, con la falta de censos específicos de personas con discapacidad. El último censo, acá pasaron por casa... que creo que fue en el 2020 me parece el 2020. Sí, 2020, no recuerdo cuando fue sí. a, antes de la ah, pandemia, la pandemia o, sí. antes de la pandemia a mí no me registraron eh, no estaba en mi eh, este, ficha que yo era discapacitado nunca hubo la pregunta hay persona discapacitada en la casa sí qué número de certificado certificado único de discapacidad qué esas otra también El certificado único de discapacidad es la manera más estigmatizante de decir, sos pobre, pobre y discapacitado, porque si uno tuviera... Doblemente ejemplo, discapacitado diría vos, o todavía... Exactamente, amigo, doblemente ¿tú? discapacitado, qué es lo que sucede? Si yo, este, fuera yo, o muchas personas con discapacidad tuvieran un trabajo digno, no tendrían certificado porque podrían pagar el colectivo, una obra social como la gente... Eh, tener vacaciones, tener la parte recreativa de la vida que se necesita, tener las terapias. Ahora te dan certificado único para subsidiar que subsidiar que uno sí, como, como máximo mujer, tener colectivo gratuito que por ahí te lo cumplen, por ahí no te lo cumple, pero totalmente alguna, algunas cosas que son mínimas Desgraciadamente pero tu, de mínima a, a mí que me puede llegar a servir y después está la otra cosa, la cantidad de personas. y familiares con discapacidad que tienen un alto poder adquisitivo y están garroneando un estacionamiento, sí. un este, pasaje en colectivo con acompañante. Y yo conozco mucha gente que tiene, este, han sacado también porque hay que tener para comprar un auto con discapacidad. No sí. es únicamente, ay, voy a comprar un auto con discapacidad, te sale 2 pesos con 50. Sale caro, hay que mostrar y mantenerlo. eso es todo lo que se hace o sea vamos por esas auditorías pero no vengamos por la gente verdaderamente que está pero con a, el, mantengamos el, el, la, la, fundamentalmente lo que significa manten, mantener los servicios discapacitados después se va viendo la, la, la auditoría sí, eh, eh, mira es fácil es fácil este, de este que a poco lo vas tomando uh -huh. sí, mira acá está el servicio eh, eh, mira eh, no sé roo marín necesitaba un bastón blanco. Sí, verdaderamente el bastón blanco era para rodo marín. Sí. Bueno, vamos a buscarlo. Mira, acá está pidiendo bastón blanco. Este, eh, sí. ¿dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿O pues van los médicos? Van los médicos comunes. ¿eh? Con esto no me quiero meter con los médicos, porque sí. también lo tienen bastante complicado en estos tiempos los médicos y los residentes y los que se están recibiendo ahora, y que están recibidos, que se quieren ir del país. Es horrible eso, horrible. Sí. Sí, eh, los médicos. ¿Quién te pregunta cuántos médicos? ¿Dónde trabaja médico? Rodo, ¿usted dónde trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su vida? Eh, nadie. Esa medicina antropológica ahora se va a hacer en Santa Fe, que también voy a aprovechar la invitación, ya después te voy a pasar el teléfono de Mónica, uh -huh. que es una, eh, una luchadora por los derechos por las personas con discapacidad, que en Santa Fe... En septiembre se va a hacer una jornada de medicina filosófica y antropológica para personas con discapacidad. Hablo es... de la política. Te hago dos preguntas. Una, no, una, una, una información, digamos, que Luis Juez eh, hizo la campaña anterior al gobernador de Córdoba, ahora el senador, eh, basándose en la discapacidad de su hija, que tiene discapacidad motriz. Sí, eh, sí, bueno, sí. Pero, y bueno pero ahora le vota todos los, eh, todos los, la ley, donde se agarra concretamente el gobierno, esta famosa ley base, entonces Luis Jueva, toda esa ley base, donde está incluido la, discap la discapacidad recortar la discapacidad, una de las tantras recortes que hacer pero por supuesto, por supuesto por eso te vuelvo a repetir eso que vos decís es tan fácil pagar, a pegarle al, al que está tumbado sí. es fácil pegarle, aparte otra cosa los familiares que esto va para papá, mamá, los tíos, los hermanos. Mm. Ver también ese calvario, porque sí, lleva un bueno, momento... Terminan muy... discapacitadas también la familia. ¿no? Toda la familia, entonces hay una fatiga psíquica. sabe cómo se llama esto? Mm. Los griegos decían encrucijada. Ajá. Una encrucijada. Ajá. Una encrucijada es un lugar donde uno está en un estado permanente de incertidumbre. Vemos qué es lo que pasa, no podés ver, vemos qué es lo que pasa. no se puede. Después está la otra cosa. ¿Para qué están la, este, la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Para qué están las Secretarías de Discapacidad en la provincia? Hacen tonterías. ¿Sabe por qué también? Hay otra cosa. Porque no está la gente idónea ya. en América. se sí, sí, ponen Amigo, no amigos los... parientes, amigos o eh, parientes. Totalmente. Ah, Entonces al no tener la gente idónea pasa. Entonces Yo eh, lo digo así irónicamente. ¿Qué se van a preocupar del hermano discapacitado? Fíjate en Santa Fe. En Santa Fe ya tenemos, este, ya hace unos años y viene sucediendo. Espero que todavía ahora no. De niños muriendo en la calle de frío. Sí. De ahí en más puedes esperar cualquier cosa. La verdad que sí. No puedes esperar. En un país donde tenemos a 20 metros, 20 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros de tener, tener, este, para comer. Hay hay peces, hay trigo, hay este vinos, de los mejores vinos del mundo. Tenemos este campos para sembrar, tenemos este grandes industrias para poner en movimiento, para que nadie sufra. ¿Con quién se lo agarraron? Con el que menos tiene. Entonces vos después tenés la otra parte, América, y vos lo sabés por también el trabajo de la radio que hay que meterle el, lo, hay que meterle el cuerpo para Bien. estar haciendo un programa de radio. Vos ves, te hacen dos programas con cuatro o cinco temas musicales, a ese sí, el empresario del lugar le va a poner plata. Ahora vos estás hablando de estas cosas. Sí, y aburrido. Te, te creas de no, amigo te, te levanta la publicidad alguna. ¿Qué pasa? Sí, ¿Eh? bueno, vos tenés, yo el otro día estaba viendo, no sé, esto este, no sé qué se llama, indescripción, ind, este, indiscreto, no sé qué. Sí, sí. sí. Hablas de... de todo lo que es la farándula, sí. las publicidades que tienen. Claro. Yo, yo sería empresario, me daría vergüenza poner la publicidad en programas que denigran a las personas. Imagínate uno que hace programas donde trata de, de hablar de otras cosas. Y también es otra otra historia. Estábamos distraídos todos, eh. Sí. Estábamos distraídos. Pues una pregunta que te varias veces ya siempre previo sí. la, a la campaña electoral. Eh, acá en Galvis yo no vea a nadie de los candidatos concejales que van a, el 29 del 29 de junio van a ser van a las urnas que plantea algo con respecto a la capacidad. Me, tal vez me equivoque si hay alguno sí. que presentó algo que me lo diga. Lo único que son el logan. Ahí en Santa Fe, ¿vos ¿escuchaste algo de algún candidato, candidata concejal que va a plantear algo de discapacidad? No, no, no, no, no. Pero el tema eh, más que, que lo plantean, no lo plantean. Es que eh, directamente no lo tienen en la agenda, porque acá hay un grave problema también de base, hace muchos años en la Argentina. No se puede vivir en un Estado, en un en una República, en una democracia. que cada 4, 5, 6 meses tengamos que estar votando si no es acá, es en Mendoza si no es en Mendoza, en Santa Fe entonces siempre hay un testeo ¿para qué? para que la estructura y la arquitectura política se vaya acomodando y eso no puede ser Américo tenemos que tener un respiro y más las personas con discapacidad Mira, yo te voy a contar eh, una historia que no sé si la habré contado pero acá en Santa Fe la municipalidad, no esta, otra anterior, hizo un programa para personas con discapacidad de trabajar en un vivero. Uh -huh. A todos los chicos que iban a trabajar, le pagaban. Yo tenía un amigo, Leandro, el Lea, eh, con un este problema cognitivo, y empezó a trabajar en ese vivero. Él, él vive con su mamá, su mamá es separada, o sea que son los dos compañeritos, uh -huh. ella es una leona divina, este Patricia se llama, Y Patricia siempre lo acompañaba, siempre lo ayudó a él, a todo lo que podía, dentro de las limitaciones que tiene la discapacidad como para cada uno de nosotros. Sí. Y mira lo que sucedió. Empezó a trabajar y tenía unos pesitos en el bolsillo, Lea. Y dice, mamá, yo te voy a invitar a tomar unos lisos. Mm. Y le invitaba a la madre a tomar unos lisos. ¿Y qué es lo que sucede, Américo? Cambió la intendencia, cambió el plan, ese vivero no viene más, Se quedó sin trabajo, Lea. Sí. ¿Cómo le explicaba Patricia, a sí. su mamá, a Lea, que él no tenía la culpa? Y él se echaba la culpa, yo no trabajé bien, yo no hice mis cosas bien, yo soy el culpable de que me echaran. Un chico con una discapacidad, sintiéndose responsable de una política nefasta y atrogénica que lo terminó, llevando mucho más para atrás antes porque le había conocido que, Américo, la dignidad del laburo claro. entonces, entonces, imagínate que mamá sentirse útil, acá hubo casos eh, digamos en un bar que trabajaba un chico eh, con discapacidad y cayó el Ministerio de Trabajo el, el dueño del bar tuvo que poner plata, poner bah, una multa pero sí. pues, no hay coordinación entre las áreas del gobierno decir bueno Ministerio de Trabajo a ver un régimen especial para los discapacitados claro claro claro claro mira lo que pasó acá acá pasó algo terrible eh, acá había una fábrica de pastas muy importante uh -huh. pero muy importante ¿eh? de, de, con un, el dueño una persona de la más alta honestidad porque este, yo lo conocí era muy cerca de acá del barrio entonces él a través de una escuela de chico con discapacidad contrató a una chica para que le dé una mano, acomodando ahí las cajas de los ravioles y qué sé yo, qué sé cuánto también este con síndrome de Down y, y él empezó y llenó todos los papeles cayó una inspección dice, usted está, eh, en, no está en regla, ¿cómo señor? mire que yo tengo todo, acá está, no, no, acá le faltó viste la arandela del sí, del, sí, sí, del sí, sí. caño de escape del del Boeing 747 sí. pero cómo si bueno vamos a una cosa señor vamos a este, yo lo voy a lo voy a arreglar a esto no hay problema porque la escuela a, habremos fallado en esta cosita pero si hay que arreglarlo no tengo problema no no no usted ya está multado sí. pero cómo espere un segundo cómo me van a multar si yo no lo supe la escuela Tuvo un error, y yo también, porque no lo conozco, yo la contrato a esta niña para darle una oportunidad laboral. No lo busco como una ventaja, y es cierto. Bueno, se puso muy mal este hombre, le bajó la presión. ¿Sabés lo que hizo? Uh -huh. Tuvo que dejar que la niña dejara de trabajar. Sí, ¿Pero sí. qué sucedió? Este hombre, como te digo que es un hombre importante del comercio de santafesino, se sentaba en la mesa de otros empresarios. en la asociación de empresarios santafesinos. Con toda la experiencia, a partir de ahí, nadie, o prácticamente nadie, contrata personas de discapacidad en las cuestiones de empresas privadas. Desgraciadamente. Es terrible, Américo. Bueno. Por eso, te voy a contar la última, que me pareció, también la contó hace poco un amigo. Yo tengo un amigo, Edgardo, que tiene ochenta y pico de años, y tiene su hijo, este, que hace muchísimos años, que tiene una discapacidad de nacimiento. Tiene convulsiones. Mm. ¿Cómo será que son tan bravas que le tienen que poner un casco eso que usan? Sí, de, para, de, esta, para que no se golpee cuando se caiga. Le dice el, este, su hijo cada vez que le habla, estando bien, sin convulsiones, no le dice papá, le dice Edgardo. Edgardo, dice, y hablan y trabajan, y, eh, un chico que hay que acompañarlo porque tiene como todo yo siempre le digo que cada discapacidad tiene sus distintos este, niveles de, de integración entonces lo, lo cuida entonces ya está grande mi amigo Elgardo tiene 83 años y no, él es grandote un entonces es muy difícil levantarlo cuando se cae entonces fíjate lo que voy a contar cuando a él le va a venir la convulsión está en algún lugar así cercano no le dice Eduardo ayúdame sabe cómo le dice papá, papá le dice. Ah. Sí, entonces sí. dejemos de joder señores diputados senadores golpeen las mesas del Congreso de la Nación y basta De, de, de tener postergadas personas que valen la pena iba a, la que semana, que iba a ser tratado esta semana iba a ser tratado el diputado esta semana no sé qué problema tuvieron lo dejaron para la semana que viene el, el tiempo sí, de ellos sí, el sí, de ello, no al mismo tiempo de, de, de, de, discapacitado, de los discapacitados no no, no, no, no, olvidate mirá, Napoleón Bonaparte le preguntaron ¿a qué edad se empieza a educar un niño? ¿sabés lo que dijo? 6 sí. sí. años antes que nazca dijo. claro, <risa> es padre ¿a qué? ¿A qué edad se, se ayuda a una persona discapacitada? 6 años antes que nazca, lo agrego yo a esto. Así que bueno, estemos atentos, no resignemos nada, hay que lucharla. Yo tuve la suerte, siempre lo digo, que he tenido una educación que me han dado mis padres y que uno dice a veces, la pucha, che, ¿de dónde uno saca fuerza para poder seguir luchando? con tantas cosas y tantas trabas. ¿Por qué? Porque uno también sabe que desde la encrucijada de los lugares tiene que saber decidir, ser libre, controlar, tener poder y saber también los límites que uno tiene. Pero señores, no jodamos más y empecemos a tomar el toro por las astas para eh, formatear un mundo donde haya más calidad, donde hay poca calidad, en la esperanza de vida también y eso lo sabemos mucho Américo nosotros así es real todo bueno Ayúdame. agradecerte por el momento Patyja picando una pregunta qué hacemos ahí con el cementerio de los elefantes no ya está todo arreglado ahora este ya no somos más futboleros somos de la renga viste que viene la renga mañana <risa> el conjunto a hacer las a hacer las ahí? no dicen los tatengues <risa> los unionistas Dicen los unionistas la Creo que va a ser eh, La última vez que van a meter tanta gente En el estadio <risa> Tengo un Man. amigo que me carga. Así que sí. bueno, veremos bueno. de qué se trata Lo mejor para Amigo, vos. un gran abrazo Como siempre, sí. gracias por Tenerme en cuenta no. para hablar de este tema Que muy muy uno muy Pone la vemencia por, ¿Por qué se vuelve vemente? Porque es como decir eh, Dentro del, del periodismo que uno hace Decir, señores Este, busquemos otras formas porque existen y existen lo, los resortes para hacerla no es tan complejo gracias a ¿No? eh, bueno. la gente que a vos lo puede escuchar todos los miércoles por este 10 a partir de las 22 horas martes y miércoles martes y miércoles si sí, me, me llamaron hace un, un par de meses y me ofrecieron para estar el martes también Perfect. así que martes y miércoles LTV, sí, yo 120. Muy agradecido sí, a M1020, sí. o si no, por, por Internet. Y yo siempre estoy muy agradecido, ya te digo, este eh, con las autoridades de LT10, porque jamás me han censurado. Pero y bien. eso no es poca cosa en estos tiempos. Y vos sabés bien, mm. y cada uno sabe, el lineamiento que tienen hoy los medios periodísticos. Así es. Y para que yo diga las cosas que digo sin que tenga ningún tipo de censura... lo tengo que decir, porque no todos estamos ensobrados ¿eh? ah, sí. <risa> no un saludo especial para Mónica gracias, gracias Américo para toda la gracias. familia para José, para el gran Alejandro Magno ahí, su bebé divino así que bueno, bueno saludos para Raquelita también, ¿eh? gracias, un beso muy grande gracias. chau chau, chau querido Era Rodolfo Madín, periodista no vidente hablando de discapacidad el triste momento que vive la discapacidad los discapacitados, una